Y Estamos en comunicación con una de sus referentes más importantes y con ella mantenemos contacto permanente porque nos preocupan las mismas cosas. Ella por allá, nosotros por acá. Estamos hablando de Lila Calderón. Lila, ¿cómo te da? Buenos días, un gusto saludarte. Y primero que nada decirte, bueno, feliz cumpleaños, feliz aniversario, no sé cómo lo celebran ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Buen día a todos. Bueno, feliz cumpleaños entonces, ¿eh? feliz aniversario, Lila, por, por estos 12 años del barrio obrero allí en Cipoletti. ¿eh? Muchísimas gracias y、sí, por un, un 12 años de mucha lucha, mucha organización. Y bueno, hoy tenemos como lo vemos como a lo lejos todo lo que nos tocó vivir, pero con alegría por todo lo que hemos logrado. ¿no? Uh -huh. Contanos cómo, cómo nace el barrio, a ver cómo, cómo es la historia, un poquito de la historia del barrio. Mira, nosotros en el 2000,、pues、justamente en Semana Santa del 2009, un grupo de, de vecinos que no tenían un lugar para vivir dec, decidieron hacer, venir acá a este lugar que era un lugar abandonado,、eh, donde llevaban escombros, basura, todo, y que hasta tenía 40 años de abandono,、ah. no un día, 40 años de abandono,、eh, que nadie lo ocupaba ni nada, acá pasaron. Eh, le, le, muy cerca del barrio n e y m a p o sea, estaba como muy cerca de la ciudad, pero abandonado completamente. Y los vecinos, obviamente, no tenían donde vivir, y nosotros dijimos, bueno, somos、eh, un grupo de ponerle 70 vecinos, éramos más o menos. Claro, cuando nosotros decidimos s u meternos a r m dentro del barrio, dentro de acá de la tierra, que, estaba, que era un desastre, no sé, cuestión de horas se llenó. Y bueno, lo que mostró el barrio obrero, Fue el déficit habitacional que había en la ciudad de Chipoletti、uh -huh. y marcó como un precedente porque, a partir de ese año, en 2009, de、eh, que nos metimos nosotros en el obrero, se dieron sucesivos asentamientos en distintos lugares, de, de, tanto de la ciudad como de la provincia. Y lo que se notó claramente era la falta de políticas de tierra por parte del Estado.、Uh -huh. lo, nosotros lo evidenciamos. En cuestión de hora se s llenó, y tuvimos que. s a l ir a buscar más lugar para otro sector que es el sector B del barrio Obrero, que son 160 familias、uh -huh. que están en la orilla de la ruta,、eh, acá en la circunvalación, que componen el barrio Obrero también. Así, somos 600 en total, 622 familias、uh -huh. las que componen el barrio Obrero. un orgullo para nosotros, primero organizar las asambleas.、Eh, no fuimos un, un barrio en donde dejamos que venga y se meta cualquiera. Sino que hacíamos asambleas permanentes todos los días y resolvíamos qué es lo que queríamos de un barrio.、Uh -huh. Primero nos organizamos por lo que necesitábamos, que era abrir calles porque era muy grande, después poner la luz, poner el agua y nombrar por cada manzana un delegado, que lo votaban los mismos vecinos de las cuadras, que permanece al día de hoy 12 años y seguimos con la misma. Con la, con, la, con la misma organización interna, donde los delegados son los que de alguna manera、eh, discuten a través de. de o sea, sus vecinos plantean su, su problemática, o su queja, o su planteo a los delegados y el delegado lo transmite. Y nada, cuando hacemos reuniones de delegados que nos reunimos cada tanto, que ahora estamos en proceso de urbanización, hay delegados que ya tienen 12 años de delegados. Porque、uh -huh. se han, han vuelto a votar, porque permanecen、eh, siendo la referente de su manzana. Y eso para nosotros fue como、eh, organización, plenamente organización, y haberla transcurrido durante tantos años、eh, y a fruto de lo que tenemos hoy, que tenemos distintos espacios,、uh -huh. formas de trabajo diferentes. Nosotros nos organizamos solos porque el Estado recién ahora. y e m p e z a r o n a venir algunos recursos para、no、sé, hacer pilares a través de la cooperativa.、Eh, lo demás para nosotros siempre fue paliativo.、Uh -huh. Que traigan la leña era su responsabilidad. Pero claramente el Estado, como Estado presente, acá en este barrio no estuvo.、Uh -huh. Todo lo que ven ustedes o lo que escuchan ustedes, lo pusieron, los que pusieron el cuerpo fueron los vecinos y la organización barrial.、Uh -huh. Eh, han sacado un comunicado donde cuentan, entre otras cosas, que intentaron desarrojarlos varias veces, los amenazaron, contaron un poquito de eso también. Cuando recién llegamos acá, recibimos amenazas a Tiete. De hecho, un, hay una compañera delegada que permanece siendo delegada de una de las manzanas que、eh, se cruzó d e l a n t e mío junto con otro delegado que camina hoy con un tiro que iba para mí. Estamos hablando hace. Los 11 años atrás,、eh, después el intento de hablar d e s e c u e s t r a r m e l a n e n a para poder、eh, quebrarnos a nosotros, para que nos vayamos de acá. O sea, hubo i e r n un montón de situaciones violentas que fueron incluso d e n u n c i a d o s organismos, tanto nacionales como internacionales, para que dejaran de enredentarnos y amenazarnos. Se metían en el barrio, querían dividirnos,、eh, no sé,、eh, enganchaban en manzanas de 30 vecinos y se los querían llevar a otro lugar. Para conformar una cooperativa. ¿no? Bueno, en ese tiempo tuvimos que, que surgir un montón de situaciones violentas.、Eh, de hecho, yo ocupaba otro lugar en el barrio y por seguridad y para, por mi integridad física, tanto de mi familia como la mía, me trasladaron. Yo estoy en el centro del barrio como referente, sigo estando durante estos años.、Eh, me ha tocado y, y permanezco siendo la referente ...de la voluntad de los vecinos.、Uh -huh. Nosotros, todo el tiempo. Ponemos a disposición la dirección del barrio. Bueno, los vecinos nos vuelven a elegir porque saben que el laburo que estamos haciendo es realmente genuino.、Mm, qué interesante.、Eh, en un comunicado ustedes señalan que son diferentes a otros barrios porque acá dicen: construimos poder popular, tenemos nuestro propio espíritu de lucha. Hay cosas que nunca permitimos y no vamos a permitir jamás, como la violencia de género. Vivir entre abusadores, ni violadores, ni marcos, que le cagan la vida a nuestros hijos. Intentaron, pero no duraron muy, pero duraron muy poco, porque acá estamos organizados y entre todos sacaron del barrio a los narcos y a los violadores. Bueno,、eh, interesante, ¿no? Todo, o sea que ustedes están, encima,、eh, c ó m o decirlo? Controlan su propia seguridad adentro del barrio, ¿no? Sí, porque claramente esto nos ha servido, lo que es organización barrial de los delegados por manzana. Nosotros enteramos, nos enteramos que en todas las manzanas. Hay manzanas de 24 vecinos y hay ve manzanas de 20 vecinos.、Uh -huh. Entonces, como que en más chicos pueden discutir su problema, lo s llevan a la manzana, la manzana no lo puede resolver, lo resolvemos en conjunto como barrio.、Uh -huh. Y donde, no, donde nos enteramos que había u n a persona denunciada y acusada por abuso. Lo sacábamos del barrio. No queríamos convivir con esa persona porque se hinchabían que nuestros niños estaban en peligro, porque era un abusador.、Uh -huh. Y nosotros no creemos que el abusador tiene en algún punto algo para cambiar.、Uh -huh. v e m o s que va a seguir siendo un abusador、uh -huh. y un violador igual. Y los narcos que le s joden la vida a los pibes, lo mismo. Si bien、eh, eso fue como toda una, una, una pelea, una disputa entre los mismos vecinos, porque la verdad. Eh, si、sí、tenés alguno que otro、eh, insiste, pero fuera del barrio. Dentro del barrio, nosotros nos pudimos organizar de esta manera. Y todo el que nos conoce ya sabe que en este barrio no pueden venir marcos, no pueden venir violadores, no pueden venir, porque están marcados ya. Nos avisan d e d e distintos lugares si es que llega a haber alguno acá en el barrio y automáticamente se e n t e r a n los vecinos y van hasta esa casa,、eh, primero a la manzana, y si no lo responden a la manzana, vamos todos. Ajá. Y lo hicimos así desde el comienzo, porque cuando teníamos un problema teníamos que llamar a la policía, la policía no venía, por todo lo que, incluso la estigmatización que hicieron de, de ser una toma, un barrio、eh, ocupado por vecinos.、Eh, desde el mismo estado decían que los delincuentes estaban ahí, que los, los, los chorros que le s robaban al resto de la población estaban en la toma. Y nosotros fuimos como. Eh, eh, Sacando la mentira que ponían sobre gente que lo que necesitaba era un lugar para vivir.、Uh -huh. Y nos fuimos como instalando y organizándonos al punto de que hoy ya estamos en el proceso de regularización y, y no hay mucho para modificar.、Uh -huh. Ha venido como expertos, ha venido gente tanto de Nación como de la municipalidad y no hay mucho para modificar, está todo organizado por nosotros. Y bien. Eh, para que pongan la luz legal, tienen que, tienen que hacer un montón de trabajo. La luz que nosotros pusimos está bien, el agua que nosotros pusimos está bien.、Uh -huh. El l a b u r o que le, le invertimos acá、eh, lo, lo, lo hicimos con los vecinos organizados, y eso、eh, se, se está notando después de tantos años. Qué lindo esto que nos contás, ¿no? La organización popular, esto que ustedes tanto destacan, ¿no? Y claro, ¿cómo no se van a organizar bien los trabajadores? Para hacer sus propios,、eh, sus propios avances, sus, sus propios trabajos ahí, si son los que hacen también los trabajos de los ricos, ¿no? Y le hacen los trabajos del Estado. Digo, para medir, por ejemplo, cuánto tiene que medir una calle, cuánto tiene que medir una vereda, ¿cómo la saben esa, no? Porque a eso se dedican, son laburantes, ¿no? Sí, la verdad que, que eso fue fabuloso, porque vos te metes en el Muli-Mac nada más y buscas Barrio Obrero y te aparece el Barrio Obrero con sus calles perfectas, como un barrio más de. No hay una diferencia entre un barrio, cualquier otro barrio popular, o va, perdón, de la ciudad, que a l Barrio Obrero.、Uh -huh. eh, ya eh, nosotros no, no pusimos un nombre a nuestras calles,、eh, todo lo que ven acá arriba de este barrio lo hicimos nosotros. Con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, porque no es que todo fue、eh, el color de, de rosas, como se dice, n fue toda alegría, sino que vivimos muchas tristezas, pérdidas, tuvimos un montón、eh, de vecinos que se murieron de frío,、eh, y después, bueno, lo último que pasó el año pasado, que fue un incendio que arrasó con toda una familia, y que son tragedias que nos van a marcar para, para siempre.、Uh -huh. Es、eh, eh, muy trágico todo. Claro. Eh, sí, y el barrio que crece y el barrio que progresa también, según nos has contado,、eh, y esto, bueno, lo celebramos obviamente. Y una cosa muy especial que quiero que me hables: n o Barrio Obrero, ¿no? el orgullo de ponerle el nombre ese, no Barrio Obrero. Contanos, ¿cómo nació la iniciativa, cómo nació la idea de ponerle Barrio Obrero? En una, en una asamblea general empezamos a barajar nombres y uno de los nombres que resaltaba era ponerle mi nombre. Ajá. Y no, a mí me pareció una, <ríe> tremendo, porque、eh, no, no tenía nada que ver. Empezaron a barajar nombres, barrio de trabajo ya había, barrio, y las vecinas querían ponerle、eh, mi nombre, porque, porque era una de las personas como la cabecilla, como e n e s e momento. Y nosotros nos opusimos, p u e nos pareció una. No, no nos parecía bien, no era correcto. Y entonces cuando empezaron a barajar nombres, salió barrio Obrero. Y mirábamos la composición social que tenía el barrio. Habían trabajadores de la fruta, había n compañeros,、eh, compañeros que trabajaban en,、eh, o sea, en la chacra, compañeros de la construcción, obreros de la construcción, trabajadores de pollo, u í n distintos, d t o dos trabajadores,、uh -huh. del rubro d e comercio. De, de... Entonces decidieron, saltó el nombre Barrio Obrero, y、eh, a los vecinos les encantó y lo votaron. Eh, lo llevamos adelante en un, una asamblea de mil vecinos, los que votaron que el nombre sea Barrio Obrero,、eh, por la composición social del barrio,、uh -huh. que hasta el día de hoy permanece, ¿no? es Que es un barrio donde, bueno, tiene, algunos decimos no tienen comedores, tienen merendero. Sí, s nosotros tenemos comedores, merendero, s porque hay vecinos que n o la están pasando muy bien. Pero este barrio está compuesto casi el 90% por laburantes,、uh -huh. que son los que salen a, a laburar todo el día a la mañana. A la casa de los que tienen plata, entonces sí, construyen casas, construyen, trabajan en la municipalidad, trabajan en distintos lugares.、Eh, ¿Cómo no s vamos a poder nosotros construir un barrio como el que construimos?、Mm -hmm. Está. El, la, los terrenos que ustedes ocupan actualmente, cuando se produjo la toma, eran municipales, eran provinciales, eran fiscales, eran privados. Mira, acá se presentó un, un señor que decía ser el dueño, que hizo、eh, denuncias y todo, o s sea, e llevó todo el proceso judicial hasta las últimas consecuencias,、eh, pero resulta que estaba flojito de papeles.、Ah, o sea, eh, después de un montón de tiempo, la misma justicia nos dio la razón, que era la única vía para resolver el conflicto. Llegamos hasta la Corte Suprema de Justicia, pasamos por instancias judiciales de, de acá de la ciudad de Cipoletti. Por instancia de la provincia de Río Negro, y llegamos a la corte donde la corte, la respuesta para, para, para el estado rionegrino, para el municipio de la ciudad, fue que revisaran la situación de los vecinos porque los papeles no estaban en orden.、Ajá. Y、eh, de alguna manera eso obliga a la municipalidad a declarar la utilidad pública y a la provincia la expropiación para los vecinos después de muchos años.、Ajá. En el 2018 se expropiaron las tierras para los vecinos. Ajá. Qué bárbaro, qué interesante todo el recorrido, ¿no? Esto de tener que confrontar con la justicia, con los poderes instituidos, con los privados y todo esto. Y te pregunto, ¿y cómo se llevaron con la prensa? Porque el diario Río Negro no hablaba muy bien de ustedes, me acuerdo. Y con la prensa, nosotros con, con, el, con algunos, todo bien, de hecho estamos en un grupo entre todos, tenemos la prensa como que viene y mira todo lo que hacemos.、Eh, y. y Chusmean por ahí, qué es lo que estamos haciendo, dónde estamos, porque nosotros, aparte de estar en el barrio obrero, acompañamos todas las luchas de los trabajadores. Si hay trabajadores que están a lucha, r porque、eh, ahora, por ejemplo, los compañeros de los hospitales que están autoconvocados, nosotros estamos ahí acompañando. Si son los docentes que están luchando por, mejores,、eh, por el mejoramiento de las escuelas o por mejor salario, ahí estamos nosotros acompañando.、Uh -huh. eh, por lo menos en donde estamos, tratamos de acompañar.、Uh -huh. Entonces,、uh -huh. como que. Sí, recibimos un montón de críticas, porque dicen, bueno, pero ustedes están en un barrio, ¿por qué tienen que? Porque nosotros somos los que usamos el hospital público, porque nosotros somos los que usamos la, educa la educación pública, entonces tenemos que defenderlo porque es lo que nos queda a nosotros. Los sectores populares tenemos que defender lo que es público porque es de nosotros. Y por eso salimos a la calle cada vez que algún compañero o compañera nos dice, che, nosotros vamos a hacer una actividad, ¿vienen no vienen?、Eh, nosotros lo discutimos entre nosotros y siempre. Eh, decidimos acompañar por e s o Y obvio que con la prensa tenés、eh, tus pros y tus contras, porque es así. Ellos、eh, defienden la propiedad privada en muchos casos, porque tienen una bajada de línea por parte de los gobiernos, y esa bajada de línea es、eh, indiscutible para ellos. Sin embargo, cuando ya sobrepasa la situación, porque por ejemplo nosotros,、eh, hasta muchos quedaron como sorprendidos por qué un laburo territorial que hemos hecho. Durante estos años y que no se puede discutir, que no se puede discutir porque hay experiencias en otros lugares del país que están haciendo, tratando de llevar esta experiencia para otros lugares, que no se puede discutir porque tenemos una casa que trabaja el consumo problemático en el barrio, un bachi que, según la provincia de Río Negro, uno está en Mariló y otro está acá en el barrio Obrero, un jardín propio, tenemos un montón de laburo territorial que no pueden negar.、Uh -huh. Y al no poderlo negar, tienen que venir a verificar si es así o no. Y han venido y han quedado muy sorprendidos del laburo que se ha hecho acá adentro.、Eh, y claramente quedan aún más、eh, conmovidos porque lo hacen los propios vecinos. Claro que sí. ¿Y tienen una radio también, puede ser? Tenemos una radio que estuvo en funcionamiento en una de las oportunidades que nos inundamos,、eh, como estábamos como transmitiendo todo. Eh, vino la municipalidad,、eh, en ese tiempo gobernaba Barati,、eh, que era intendente, que fue cuando nos inundamos, que andaba de luna de miel en otro lugar de, del mundo.、Uh -huh. eh, pasó con una máquina, con un camión grande y nos arrasó con todos los cab cables, justamente, oh casualidad de la radio. La mandamos a reparar,、eh, ya estamos、eh, con todo arreglado, estamos por poner e la antena. Transmite acá en el barrio, no es que es una radio que tenga largo alcance, pero es una radio como para estar entre todos nosotros informados, saber qué está haciendo uno, qué está haciendo otro, y está de alguna manera bueno para los sectores populares tener la, una forma de comunicarnos、eh, distinta, que es a través de una radio, ¿no? Claro, ¿cómo, cómo se llama la radio El Plan? Megüenche, La Fuerza de la Gente, la Fuerza de la Gente, qué bien, ¿eh? Eh, bueno, vamos a ver cómo podemos、eh, también a, a hacer fuerza con ustedes junto con la radio nuestra para, para, junto, y otras radios más, ¿no? Para, para poder ser más fuertes, ¿no? Obviamente.、Eh, Lila, por último, porque sabemos que tenés, tenés un acto dentro de un ratito.、Eh, ¿cómo, ¿Cómo van a festejar, cómo van a recordar este día a los vecinos、eh, a 12 años de la toma del barrio obrero allí e n c i Poletti? En principio, eh, eh, traíamos a memoria que cada día, o sea, por ejemplo, la inund las inundaciones que estuvieron en este sector,、mm. siempre estuvieron en esta fecha. El año pasado queríamos hacer algo y empezó la pandemia. O sea, siempre tuvimos un, un motivo concreto por el que no poder hacer nada.、E、hicimos una, ahora hicimos un cartel grande que vamos a poner cerca de la ruta, en el lado del barrio Obrero, donde está el sector B, que bueno, dice: Bienvenido al barrio Obrero. Y tiene las calles, todo lo que hicimos nosotros, y abajo, abajo dice Barrio、eh, Ganado con Lucha y Organización, algo, o algo así. Y lo vamos a, a instalar a las 10 de la mañana.、E、invitamos bueno, a todos aquellos que durante este tiempo nos han, nos han acompañado. Y después vamos a compartir algo acá, que las chicas están en este momento, ya están en el comunitario haciendo una torta y algunas otras cosas para la gente que venga, que venga a saludar al barrio. Pero que, bueno, para. Quiero decirle a ustedes, para nosotros es un orgullo representar hasta acá toda una lucha que llevó y que, bueno, ha, ha cruzado fronteras no solamente de nuestra provincia, sino también de nuestro país, y esto、uh -huh. nos llena n o s o t r o s de orgullo. Buenísimo.、Eh, antes de cerrar la nota, quiero decir que、eh, yo tengo el gusto y el honor de estar en un listado que ha conformado Lila, junto con referentes sociales del Alto Valle y vecinos del barrio, ahí, del barrio Obrero. Y una, es una manera de contrarrestar, ¿no?、Eh, e l poder hegemónico de la prensa, sobre todo que ustedes tienen allí en Diario Río Negro, y se van informando ustedes mismas ahí y ustedes mismos de, de, de la situación. Así que, bueno, para algo sirven las redes también y lo quería contar.、Eh, Lila, che, qué, qué lindo comenzar con vos la mañana de hoy.、Eh, nos emociona escucharte a vos y, bueno.、Eh, Eh, qué sé yo, estar cerca de ustedes en este día tan especial. Un abrazo y por muchos cumpleaños más, y porque ese barrio siga creciendo en organización, en lucha y también, por supuesto, socialmente, económicamente, que sea toda una mejora. Un abrazo y, y seguimos en contacto, Lila. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, ahí también a los barrios populares de, de Viezma que se organizen, que. Eh, no todo depende del Estado, más、bueno, allá que nosotros le podemos hacer la cintita al Estado, también mucho depende de los mismos vecinos de cómo se da cada organización. Para poder ganar hay que luchar. Un abrazo. Un abrazo para vos también. Muchas gracias, Lila.、Eh. Así c o m e n z á b a m o s con Lila Calderón, entonces,、eh, referente de la Mesa Nacional de Barrios Populares y referente del barrio obrero de Chipoleti. Una toma de terrenos que, como todo toma, toda toma fue discriminada, fue perseguida,、eh, fue reprimida, eh, fue, eh, o intentaron desalojarla y, bueno, triunfaron gracias a la lucha y organización y ahí están celebrando sus 12 años.、Eh, me parece que valía la pena, ¿no?, conversar、eh, en la mañana de hoy y tener este testimonio que tanto nos sirve, ¿no? Y que, bueno, se puede sacar conclusiones de esto, ¿no?